Sí, bueno, nosotros somos paladuyo soy Alexandra vázquez y mi compañero es Johnny Maldonado, ¿cierto? Nosotros nos conocimos aquí en el corregimiento de San Antonio de Prado, eh, nos conocimos en el año 2018 y de ahí pues empezamos como a ensayar. Primero fue como prueba, ¿cierto? A ver qué tal nos iba, cómo nos compaginábamos y fue muy gracioso porque él trabajaba en Asia y yo pasaba todos los días y yo quería tocar porque yo no soy de acá, yo soy de Ayudupar yo no conocía absolutamente a nadie. Y cuando yo llegué al bar, le pregunté al dueño, a Nando, que si de pronto él eh, conocía a alguien que tocara, o sea, si se podía tocar. Porque yo tocaba el ukelele. Y ya he tenido la oportunidad pues de cantar en mi ciudad, en unas que otras partes. Y bueno, él me dijo como que, ah, mira, está este muchacho que trabaja aquí, y él toca, entonces si quieres habla con él. Y pues así nos conocimos él y yo. A partir de ahí, pues como te comento, fuimos... Eh, ensayando y ensayábamos pues, siempre muchísimo y se nos dio una oportunidad la primera vez para cantar en la pizzería Radici que es la de Mauro y nos fue súper bien. En realidad Mauro eh, nos acogió muchísimo y fue algo una, pues, una experiencia súper bonita. Eh, de pronto no habíamos tenido como la oportunidad de cantar así en un espacio diferente, entonces para nosotros fue una gran oportunidad. Y a partir de ahí empezamos con buscar otras formas de tocar en otros bares o en otras partes, ¿cierto? Y se nos fueron abriendo unas que otras puertas en, en Prado, en restaurantes y de hecho eh, también en el parque. Logramos tocar en el parque y en varios eh, um, en varias otras escenas. Bueno, nosotros empezamos tocando inicialmente como rockcito alternativo. Después nos fuimos eh, como colocando más baladas boleros, son cubanos... Y realmente cuando empezamos a tocar ese tipo de canciones, ya en el público, al inicio intentamos tocar de todo y agarrar un poquito de canciones de lo que le gustaba y lo que me gustaba a mí, ¿cierto? Y empezamos como a, a ensayar esos temas y a tocarlos en, en, en escenas. Pero obviamente cuando uno toca ya en escenas es muy diferente porque hay hay personas que les gusta y otras como, ah, y uno va sintiendo como ese feeling también de que podríamos ofrecerle al público. Y fue también como reconocimiento artístico entre nosotros mismos. Eh, Johnny sí es músico, Johnny estudió en la Universidad de La Débora, yo pues soy empírica, yo simplemente eh, toco por amor al arte, mm. <ríe> por gusto, porque me gusta muchísimo y pues he aprendido y obviamente como él sí ya tiene un, una profesión encima, me ha ayudado muchísimo también a crecer y hemos crecido juntos durante pues como este proceso. Nosotros tratamos de transmitir mucho la música que cantamos, ¿cierto? Si bien nosotros en este momento estamos eh, creando música nuestra, ya como Paladú, estamos en, empezando a componer, empezando a ensayar temas propios, eh, igual tratamos de darle cierto toque diferente a cada una de los covers o canciones que vamos recopilando de diferentes artistas y cuando lo coloca, colocamos en marcha, lo colocamos en puesta escénica, sentimos que eh, damos... Como, no sé, como esa magia, siento que, que yo lo disfruto tanto, que eh, emociono mucho a la gente y, y, en, y es un conjunto de, de arte pues entre él y yo, porque siento que nos hemos compaginado muchísimo y como grupo hemos crecido mucho y se nota a nivel artístico de cierta forma. Obviamente siempre se presentan muchas cosas en la música, pero como nosotros ensayamos es en mi casa. No teníamos como eh, la oportunidad de de escuchar con... Pues de ensayar con sonido y demás. Entonces eso quizás ha sido uno de los retos también más grandes. Cuando ensayamos en la casa y luego vamos a una escena y es con sonido, puede que sea súper diferente. O a veces quedamos como, ay, nos perdemos. o Pero tratamos de siempre de siempre eh, de darla toda, siento que nuestra música es muy mágica, siento que podemos transmitir o damos a transmitir muchas cosas y, y lo digo por por como tú estás cuando pues cuando tú estás en la puesta de escena y estás cantando frente a un público y sientes eh, esa energía de la gente y sientes que la gente está contenta y sientes que la gente está feliz, entonces pues también es gratificante como sentir todo ese tipo de cosas al momento de la música. Ah, bueno, sí, nosotros siempre nos hemos autogestionado. No digamos hemos tenido así como un apoyo de alguna parte, bueno, aunque es no puedo decir lo que él todo Porque sí hemos tenido apoyo de ciertas personas, pero del corregimiento, por ejemplo, Daniel Martínez, ¿cierto? Que ha sido también una persona que ha estado muy atenta y apoyando mucho eh, a lo que nosotros hacemos. Él siempre me ha invitado o nos ha invitado a, a, a escenarios. De hecho, tengo una anécdota muy chévere que es la que una vez cantamos en el Parque de San Antonio de Prado. ...y fue como a mitad del año del año pasado... ...estábamos todavía apenas iniciando como la... ...ya finalizando como pandemia... ...y la gente estaba empezando a salir a la calle otra vez... ...la pandemia también fue un proceso muy duro... ...al momento de ensayar... ...de ya volvernos a encontrar y todo eso... ...y cuando ya retomamos nuevamente... ...gracias pues a Daniel que nos invitó como a ese evento... ...fue algo muy chévere y muy curioso... ...porque nos tocaba tocar a las seis y media de la tarde... ...y había un aguacero en Prado horrible... ...eso fue horrible... Y habían como dos carpitas pequeñas, pero la gente estaba súper animada, la gente estaba encantada y nosotros terminamos tocando casi a las diez y media de la noche con ese frío, porque obviamente muchas bajas tenían que cantar las más rápido, pues tenían que cantar rápido, la disponibilidad, una cosa y la otra, y surgieron pues muchas cosas en ese momento, pero siento que fue tan bonito ese espacio porque independientemente de que fuese tarde y que ya estábamos con mucho frío y que la gente estaba muy cansada, en esa carpita habían como 30 personas brincando y saltando y disfrutando nuestra música, y fue algo supremamente maravilloso, a mí me encantó. Yo me acuerdo yo sí, ah, ese, ese, ese día planear. fue súper, súper bonito A mí me gustó fue muchísimo Fue como muy íntimo Sí, realmente fue súper, súper chévere yo Cuando empezamos a tocar yo dije No, ya la gente se va a ir con ese aguacero Y que la gente súper animada La gente muy, muy querida Sí, también entonces tocamos en Gene and Beard y también se nos dio la oportunidad, eso para un 30 de diciembre y fue súper chévere, eso fue el año pasado, también la pasamos súper chévere, eh, tocamos siempre bastante. En ese en ese espacio nos nos acompañó otra persona que se unió en ese momento al grupo, que se llama Carlos Ramírez, él también hacía parte de la percusión, Johnny pues es el guitarrista, yo soy la vocalista y también pues toco el ukelele. Y, y él nos acompañó en la percusión, ensayamos durante todo, durante varios meses y pues fue un, un día súper bonito realmente, la pasamos muy bien como equipo también. Eh, yo siento que, bueno, tratamos de descubrir muchas cosas y realmente lo que estamos tratando de, de crear son como experiencias nuestras, experiencias en el sentido de la calle, cómo se vive o qué hacemos, experiencias cotidianas, algo que sea muy muy muy sencillo y muy ameno, con un poco de toque eh, alternativo, como un estilo rockcito, pero también incluyendo como algo de blues, pues es algo muy chévere. Eh, y realmente la experiencia de ya hacer algo nuevo, algo de nosotros, eh, ha sido con mucha ayuda de Johnny porque pues obviamente tiene un poquito más, mucha más experiencia que, que nosotros en cuanto a eso y fue un descubrimiento también. Fue algo muy chévere porque nunca realmente lo habíamos intentado, nunca lo habíamos hecho y de hecho esa canción, eh, sí, se llama Sitios de Bagaje, la canción se llama Sitios de Bagaje, la canción la creamos en el cuarto de mi casa, eh, yo iba por acá por la capilla, entonces ahí vino nuestro, ensay nuestro ensayadero, ¿cierto? Y, y nada, empezamos como a experimentar cositas, eh, probar, ya Johnny tenía como pues la melodía en su cabeza, ya la letra pues la habíamos escrito, principalmente pues Johnny, y, y nada, empezó a surgir el tema, y realmente el día que la cantamos, que fue el 30 de diciembre allí en Ginambir, fue también súper genial, la reacción de la gente ya al ver que algo, estaba pues estábamos tocando algo nuestro, algo que realmente nosotros habíamos trabajado, Y por último tema que, que tocamos pues esa noche la gente de súper súper eh, encantada la verdad bueno en, en instagram nos pueden encontrar como arro palado eh, nosotros en youtube tenemos una cuenta que es Alexa vázquez que es la mía eh, ahí también pueden encontrar temas que estamos que está incluida pues el grupo uh -huh. y ya serían como nuestras redes sociales por el momento